encendida de este lunes. Con expósito La última hora en la linterna. Cope. Estar informado. Y media de la mañana ha sido la hora en la que España nos hemos quedado literalmente sin luz. No digo oscuras por suerte porque era media mañana, pero imagínate. Un gran apagón eléctrico que ha afectado a toda la península. Se han salvado por su autoabastecimiento las comunidades Canaria y Islas Baleares. La última hora es que 10 horas después ha vuelto el 35% del suministro a toda España. Es la última actualización que ha hecho Red Eléctrica que ahora apunta a un posible fallo, aunque no da más detalles. Tanta película, tanta hipótesis, tanto ciberataque como apuntaban las redes, posible fallo. No sé qué es peor. El origen del colapso, según Red Eléctrica, ya veremos, podría ser un desequilibrio provocado por la desconexión con Francia. Esto es muy laxo, ¿eh? A ver qué quiere decir eso y por qué. En este momento ya hay luz en áreas de todas las comunidades autónomas. Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Bilbao están recuperando poco a poco la electricidad en casi todos sus barrios. Ojo, ni Canarias ni Baleares lo han sufrido, Ceuta y Melilla tampoco se han visto afectadas. Red Eléctrica advierte. De que se van a tardar horas en recuperar la normalidad absoluta en toda España. Fuera de las ciudades va a ser difícil recuperar la luz en el resto. De hecho, varios gobiernos regionales ya miran a mañana. Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha o Madrid han anunciado que este martes se suspenden todas las clases. La capital, precisamente, está siendo de las últimas en volver a la normalidad. A pesar de eso, el alcalde. José Luis Martínez Almeida avisa a los habitantes de Madrid: la electricidad del alumbrado eléctrico no se garantiza. No tenemos garantizado el suministro eléctrico del alumbrado público en gran parte en la zona de Madrid y, por tanto, necesitamos para minimizar los riesgos de seguridad que se puedan producir que, por favor, volváis a vuestras casas y que permanezcáis en vuestros domicilios. Esta mañana España se ha fundido a negro, a eso de las doce y media. A esta hora todavía hay muchas zonas sin luz. Un apagón que dura, como ves, casi 10 horas. No sabemos las causas oficialmente, ni qué ha pasado, ni dónde se han producido. Pedro Sánchez ha comparecido a eso de las 6 de la tarde. No ha explicado, no ha sabido, no ha podido, por qué toda España se quedó sin electricidad.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 Fallo en el sistema. Se admite el colapso absoluto, no se explica el origen de manera concreta. Los expertos, como Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Valladolid, apuntan a una punta de consumo. Sí, que es cierto que la causa más probable es una punta de consumo. Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. La otra versión llega desde Portugal. En la primera hora han apuntado que el fallo estaría relacionado con un raro fenómeno atmosférico ocurrido en España. Bueno, a mí eso me suena a película. En fin, uno de los portavoces de la compañía eléctrica portuguesa acaba de pronunciarse y habla del término oscilación. Momentos antes de este. Unos instantes antes de esas 11 y 33, hemos asistido a una gran oscilación en la parrilla española. En ese momento, el sistema eléctrico portugués estaba importando, como viene siendo normal en los últimos días, para aprovechar la energía más barata producida en España a partir de las placas solares. Al producirse esa subida de tensión, han saltado los sistemas de control y protección de todas las centrales. Es algo equivalente a lo que tenemos en nuestras casas cuando saltan los interruptores del cuadro. El cálculo desde red eléctrica fue en principio que entre seis y diez horas después del, del momento álgido, pues se、eh, produciría la recuperación, la normalización de la, del suministro. Han pasado diez horas y, como te digo, hay zonas del país que todavía siguen sin luz. El apagón ha generado el caos, sobre todo en el centro de las principales ciudades, también en la red ferroviaria: metros, tranvías, trenes. Un ejemplo: Bilbao. Sí, sí, está cerrado aquí y no, ni los semáforos van, no se ha comunicado nada, no sabemos ni qué ha pasado y no podemos ni usar el metro. Venía de estudiar, pero me vuelvo a, a la universidad. Todo ha quedado suspendido en los trenes de media y larga distancia, de hecho, aún quedan trenes sin evacuar a esta hora de la noche, imagínate. Adif confirma que van a estar abiertas toda la noche estaciones en Atocha, Madrid, Chamartín, s a n s en Barcelona. Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Málaga. Ojo, para que la gente pueda pernoctar por lo menos bajo techo, imagínate. Distinto ha sido la situación en los aeropuertos. Allí ha sido más tranquilo todo, ha habido retrasos, se ha reducido el tráfico aéreo, pero los vuelos han continuado despegando y aterrizando. El tráfico en los aeropuertos se ha reducido un 30%. Funcionan con sistemas eléctricos de contingencia propios. Pero claro, lo que no pueden evitar es que. Se acumulen retrasos. ¿El motivo? Pues que es casi imposible llegar siquiera a Barajas. El colapso en la ciudad impedía salir por la carretera de Barcelona. Nos lo contaba Nicole, que acaba de llegar de Italia.、Eh, cuando me monté del avión fue que supimos que se había ido aquí toda el, la electricidad y pues que se está todo atrasando, cancelando, pero llegamos bastante a tiempo. Ahora el problema es montarse u n Claro, no puedes llegar al aeropuerto, pero tampoco puedes salir, ni en metro, ni, ni en taxi. ¿Qué ha pasado con puntos críticos como centrales nucleares u hospitales? Pues que las primeras se encuentran en situación de prealerta de emergencia, porque los reactores que estaban en funcionamiento han parado. Automáticamente. En los hospitales, normalidad dentro de la emergencia. Los generadores eléctricos se activaron y mantienen sus actividades básicas. Quirófanos, UCI s y urgencias han funcionado sin problemas. No se han registrado incidencias graves.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 Los que se han tenido un AG3 a do día han sido los servicios de emergencia. Imagínate, Policía Nacional, policías locales, bomberos, servicios sanitarios. A esto ahora no tenemos cifras concretas, pero en toda España han sido cientos los rescates. Imagínate también la de personas atrapadas en ascensores. Como te digo, un día histórico que no ha terminado. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Alejandro Requeijo. Escuchas la linterna. Con Expósito. Cope, estar informado. Pues yo a media tarde decía. Bueno, he l l e g o andando verde medio Madrid y me recorrió medio Madrid andando y he dejado el coche como he podido y donde he podido. Decía: o esto se arregla. O me veo haciendo la tertulia yo solo con Necane, con Rubén, con alguno que pide por ahí. Antonio San José, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿A punto has estado, e ¿eh? n Yo ya, ya, a a Canalla. ¿Eh? Alejandro Requejo, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Por los pelos. Oye, por curiosidad, a mí me ha pillado esta mañana el apagón estando en cuatro, en la tele, en directo. ¿Mm? Se ha ido la luz, en una publicidad. Pero claro, yo estaba intentando entrar en Internet. Y yo, coño, no puedo entrar. No, no, me, no se me abre Google, no abre ningún buscador. No puedo entrar, no puedo entrar. Y de repente han empezado a correr rumores de que estaba ardiendo un gran incendio el Ministerio de Defensa. Imagínate lo que son sí, los buros y los las redes. redes ¿eh? sí, bueno, a partir de ahí, pues ya, ¿qué os voy a contar? ¿Dónde e s t á s pillado a ti, Antonio? A mí, en Crea, trabajando. En el curro. curro, Ahí arriba, en la calle de e n s e <ríe> p o r a Sí, en la calle poeta Joan Maragall. Ahí estábamos, en, en la octava planta, de repente a doce y media se va la luz. Bueno. No sabíamos si era un corte、eh, que nos afectaba solo a nosotros, a la empresa o、eh, de, de todo el edificio. Y la sorpresa es cuando minutos más tarde vemos que es un apagón que afecta a toda España. ¿no? Y en ese momento es, piensas lo peor. ¿no? Y esto ha durado casi nueve horas y todavía no se ha arreglado, que esto es lo, lo más grave del tema. ¿no? Luego lo podemos comentar, es decir, ya peinamos canas y nunca en nuestra vida. ¿Eh? Hemos visto una cosa parecida. a esta, hemos, hemos conocido, claro, multitud de cortes eléctricos, pero no de tanta duración y toda de t o d a España. La primera vez. ¿eh? O sea, es que ya no nos sorprende nada. <ríe> Reque, ¿dónde te ha pillado? Pues me ha pillado en mi casa leyendo los 71 folios del de、sí. auto de procesamiento de la jueza Beatriz Vietma y el hermano de Pedro Sánchez y el resto de cargos de. de luego, la diputación. Y、ah, luego, l u e o l o luego, l e g o、no、luego, luego, e s o u e g o luego, l u o luego, luego, luego, l u e g u e g o luego, l u o u e g o luego, l e g o luego, l e g o luego, luego, l u e c o luego, e g l u o luego, u e g o l u e g luego, l u e g e g o luego, luego, luego, l e g o luego, l o luego, l u o l u a g o l o l e g o l u o luego, l u e o l e g o luego, l u e l u e e g o e g o l u e u e Si no es la primera vez que se va la luz en mi casa, y he dicho, bueno, pues ya, g t e a l Es lo que tiene no pagar. <risa> al, al ver que no volvía, he salido a la calle、eh, con la intención de ir a un bar y engancharme a la wifi del bar y así terminar la información. Cuando he visto corrillos de gente, he aprovechado para preguntarle si a ellos también se les había ido la luz, y es cuando uno me ha dicho, se ha ido la luz en toda España y en Portugal. Y he pensado que me estaba vacilando.、Eh, así que, como he visto que tampoco en la calle、eh, funcionaba el teléfono, me he vuelto a casa. Y he puesto la radio. Y esto me parece importante destacarlo, Ángel, porque yo nací en 1985, tengo 40 años y puedo decir que hoy mi generación hemos vivido nuestro particular día de los transistores.、Okay. Y, y digo bien, los transistores. Porque、sí. hoy muchos nos hemos enterado de lo que estaba pasando gracias a esos transistores de toda la vida, los de pilas. El mío ya no tiene rodecilla, pero de milagro. Pues, tú sabes, y a Rubén le mando muchas veces fotos escuchándos o a vosotros con un transistor cuando ceno y soy un poco antiguo. No, no, no, no, no. Yo c a s a tengo un... dos de. Constantemente por sí, toda la casa. Yo también, yo también. Pues hoy ha sido eso, con Jorge, con Pilar,、eh, luego con Pilar García Muñiz, y ya de ahí no, no, me, no me he separado porque al ver que no había manera de llegar al periódico, lo que he hecho ha sido、claro. meterme el transistor en una m o c h i l a y m i r o en bici. Mi hermana me escribe para cuando lo recibas, porque no sabes si tengo WhatsApp, Bendita Radio a Pilas. Totalmente. Yo, ¿Qué bonito? Sí, sí, yo, yo soy un、eh, firme, yo en casa también. Tengo una radio a pilas, que es la que escucho permanentemente. Claro que se puede escuchar con el móvil, naturalmente. Y, y sí, pero si no tienes internet. Pero ¿no? cuando se cae internet, efectivamente.、Claro. Hoy el único refugio, Ángel, en un momento determinado, esta tarde, cuando estaba a l e j a n d r o relatando cómo estaba escuchando a los compañeros de COPE, es que esta tarde la televisión no se podía ver. Claro. No tenías internet, lo único que teníamos era la radio, gracias a la radio, a las pilas, al transistor, y, y de esa manera teníamos una ventana abierta a lo que estaba pasando, ¿no? y nos podíamos orientar. Bueno, esto es también para sacar alguna lección, ¿no? está muy bien lo digital, desde luego, cómo no va a estarlo, y nadie se va a p o n e r a los avances, pero a veces lo analógico es un seguro, ¿no? como cuando eh, tienes, eh, en verdad, Alejandro, escrito el artículo, lo tienes en papel, ¿eh? sí, sí. y dice, bueno, pues, cuando se te va en, en el. Ciberespacio, al final lo pierdes, ¿no? Pues al final hay que dar la radio y las pilas siempre terminan funcionando, ¿no? Y hoy ha sido un día de radio cien porque cien p o r no había, insisto, ni televisión e internet.、Eh, para mí, lo más positivo de la jornada en lo que llevamos.、Eh... Y esperemos que no cambien las próximas horas, es que no tengamos que lamentar ninguna sí, sí.、Eh, información sobre fallecidos.、Sí. Y, y ojo, porque es que estamos hablando de ascensores atascados, hablamos de semáforos que no funcionan, hablamos de gente conectada a respiradores en sus casas, personas con escasa movilidad. Es decir, el escenario, desde luego, era para temerse lo peor.、Sí. Y todavía no tenemos la, la, foto completa de lo que ha sucedido. Ahora nos adentramos en la noche.、Eh, se ha hablado durante todo el día del miedo a la seguridad ciudadana. Vamos a ver cómo avanza. Ha habido un refuerzo, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar que pueda haber saqueos o pillaje o cualquier tipo de, de incidencia en, en, en seguridad ciudadana. Eh, más allá de, de, luego las causas, que es algo en lo que seguro que podemos entrar en unos m i n u t o s el alcalde de a d m r i d d a a l e j n r o José Luis Martínez Almeida decía que no podía g a r a n t i z a r no estaba en condiciones, lógicamente, de garantizar el alumbrado público esta noche en Madrid. Bueno, hablo de m a d r i d pero esto es extensivo a cualquier otra ciudad de España. n o、claro, Es que la oscuridad ampara cualquier fechoría, cualquier delito, cualquier intención de cometer algún, algún acto ilegal, y es decir, hay que reforzar esa seguridad, ¿no? porque al final una ciudad es una mancha oscura por la noche, n o y, y se podían. Producir hipotéticamente asaltos, saqueos, etcétera, y eso es algo que preocupaba mucho. Afortunadamente, ahora en el centro de Madrid se empieza a recuperarse poco a poco la, la iluminación y eso pues hace que los niveles de seguridad vayan aumentando. Pero yo, fíjate,、eh, una reflexión que seguramente hemos hecho todos hoy es cómo dependemos del enchufe, cómo dependemos、ya、de、ves. la necesidad. Es que es la luz, por supuesto, la luz que nos alumbra, pero son las cocinas. Te imaginas un... Fíjate, los restaurantes que hoy han perdido el servicio de comida y, y da, las cámaras filoeíficas. Con muchísima comida que estaba allí almacenada. Las puertas automáticas y los cierres de los comercios. ¿Y los hoy, ascensores? Bueno, ascensores, la gente que se ha quedado allí, que ha estado 8 o 9 horas, o que todavía uno puede que esté. Y, y que cuando tú estás en un ascensor atrapado, pulsas un botón y te comunican con la central de esos ascensores y dicen: Mire, estoy en este domicilio, en esta dirección, y estoy atrapado. Es que hoy no funcionaba. No funcionaban los móviles, no funcionaba el WhatsApp, ni los SMS, ni los correos, ni la televisión. Bueno, es que ni los trenes. Se ha reducido el tráfico, por supuesto, al mínimo en los aeropuertos. Los semáforos, como estabais señalando, tampoco funcionaban y la policía, tanto la municipal como la nacional, ha hecho una labor magnífica intentando coordinar、ah, amigo, eso. Sí, ¿no? ah, amigo,、claro. yo es que quería, quería destacar. Eso por un lado, por supuesto, como siempre. Me escribe un amigo mío. Muy de uniforme, y me dice q u é orgulloso estoy de mi gente. Claro. Es que han funcionado.、Claro. Y las policías municipales, sí, impresionante. m u n i i c p a Las e s policías locales, impresionante. Pero、100%. a mí lo que me ha llamado la atención, yo he salido de mi casa a las 3 de la tarde.、Uh -huh. He llegado al centro de Madrid a las 6. Tres horas, horas en 22 kilómetros.、Eh. He aparcado el coche donde he podido. Y me bajo andando desde María de Molina, que pueden ser como cuatro kilómetros hasta sí, aquí. Riadas humanas. Bueno,、eh. riadas humanas y corriendo hoy, hoy y calor. Y... La castellana, a las. p a c a s t e l a n a a las cuatro o cinco de la tarde eran miles y miles de personas. Pero con un civismo. Sí. Con sí, un sí, control. Sí, una educación. Con una paciencia, un a pesar del caos impresionante. Y esto también mola, Reque. Sí. Sí.、Eh... Yo, desde luego que felicitar a los compañeros, a las crónicas que hemos estado escuchando durante todo el día,、eh, a Álvaro en el aeropuerto de Barajas, hemos escuchado a Adrián. Y por supuesto a, a Juan Fernando Baño, ¿no?、Eh, me ha gustado mucho una crónica que él ha hecho cuando ha contado que estaba en la calle y se ha encontrado con un policía. Claro, los policías cuando están en la calle,、eh, primero no les va en el sueldo a atender a la prensa. Y segundo, que no les suele gustar hablar, porque para eso hay un departamento de prensa de la policía. Pero me ha gustado mucho cuando Juan le ha dicho, oye, es que solo las radios estamos llegando a las casas. Por favor, contad lo que estáis haciendo. Y eso ha hecho que、eh, el policía efectivamente, oye, le haya esbozado un poco cuál era la labor que estaban haciendo, que fíjate, era、eh, sacar. A gente con movilidad Mira, reducida. Y、Reque. si te permites,、eh, Ángel, una última hora.、Eh, el Ministerio del Interior está、eh, informando de que tanto Galicia como Castilla-La Mancha se suman también a la petición del nivel 3、eh, de emergencia y, por lo tanto, el Ministerio del Interior la asume la gestión. Se suman, por lo tanto, a Madrid, Andalucía, Extremadura、mm. y Murcia. Ya son seis las comunidades autónomas.、Mm, mi amigo Luis, que es el de uniforme,、uh -huh. nos hemos puesto los chalecos. Y nos hemos dedicado a ofrecer ayuda sin saber qué pasaba. Hemos subido a un señor en silla de ruedas a un sexto piso, a ayudar a subir la compra a personas mayores, a regular el tráfico, es Policía Nacional,、eh, con una sonrisa acojonante. ¿Es qué paso estáis? ¿Paso sois? Para、sí. eso sois así. Bueno, y además lo han hecho con una eficacia absoluta. Si no es por la Policía Municipal y por la Policía Nacional, Madrid habría colapsado absolutamente. Más. ¿Eh? Ha colapsado mucho, pero se podía circular. La gente que ha sacado el coche podía llegar, porque los semáforos estaban completamente inutilizados. Y lo han hecho, se han coordinado muy bien, y eso hay que decirlo también, ¿no? Y ahora, cuando llega la noche, estaba señalando a l e j a n d r o claro, es decir, la inseguridad、eh, da mucho miedo, y el nivel 3 hace también que、eh, se puedan utilizar efectivos del ejército en algunas. En que en algunas en ya, es que la UME e a b en niveles ya, a Bueno, claro, e s、pues、o te da mucha tranquilidad. Hay que controlar el tráfico y la policía para otras cosas, ¿no?、Claro. Vamos a ser muy claros, Ángel. Hay mucha gente a la cual esto de ver al ejército en la calle le da disipela, le produce sarpullidos, Dios mío, los militares en la calle. Claro, están ayudando y a muchos ciudadanos nos da muchísima tranquilidad saber que está la UME ahí. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Porque es una garantía de seguridad para la gente, para los ciudadanos que están protegiéndonos en una situación complicada como la del día de hoy, una vez más. Y eso, oye, hay que, Mira, hay que, hay que decirlo alto es que y claro. Cuando, cuando tocamos la fibra.、No, es así. Me escribe Miguel Ángel Sastre, que es un diputado y buen amigo. Dice, la caminata que he tardado creo que ha merecido la pena, ha hecho mucho bien. Y me manda la foto de un transistor.、Uh -huh. Y es que lo del transistor que decía Rey que es fundamental. Pero es que me escribe mi vecino Santi, mi vecino en el verano, y me dice que él tiene una radio que se compró en Ceuta cuando <risa> hizo la Mili en 1990. <risa> y que funciona ver, cojonudamente. Claro, claro, claro que claro. sí, Santi,、si、es que es lo que tiene, es lo que <risa> tiene.、Eh, Intentando、no, es que hablar de que, es que que sacar la antena. ¿Te acuerdas? s e s e n t a n a c a r la antena? Yo tengo, yo la que、sí, sí. uso es de esas. Es pronto para hablar de causas. Es pronto. Durante toda la mañana hablábamos de un posible sabotaje, un posible ciberataque.、Sí. Parece que si me apuras es peor y que es un fallo en el sistema. a c o m o en el tercer mundo, r e q u é、eh, Pues es que no lo sé. ¿Qué ha pasado, Ángel? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué Ay, ha pasado? Puede que sea algo más. Somos, somos, periodistas y efectivamente,、eh, yo que tengo algunas fuentes en la seguridad del Estado y no tienen por qué mentirme, me dicen que no lo saben, que lo están investigando. Es verdad que nadie me descarta de forma tajante nada,、eh, pero sí me han desmentido, por ejemplo, de manera rotunda una información que ha tenido cierta presencia por la mañana, según la cual el CNI apuntaba a un ciberataque. Eso sí me lo han desmentido y de hecho, desde la redacción, h、eh, e m o s llamado a un portavoz del centro y nos han dicho que ellos no habían dicho nada,、eh, y por lo tanto, esa información la hemos puesto en cuarentena. Eh, digo que no tienen por qué mentirme, son mandos policiales, podrían no contestarme. De hecho, dentro de la dificultad que hemos tenido durante toda la jornada para conectar, también con las fuentes informativas, obviamente, algunas no me han contestado, pero a las que sí que lo han hecho,、eh, me decían que, al menos a las horas a las que yo he podido hablar con ellos, no tenían datos que apuntasen con certeza a un ciberataque. Fíjate, Ángel,、eh, sí que ha tenido mucha repercusión, tú decías. Me suena un poco a película de chinos, que es esa información que al parecer venía desde Portugal, que apuntaba a un fenómeno atmosférico.、Eh, esa información. Citaba、eh, a Reuters. Bueno, desde la redacción, los compañeros de Internacional se han puesto a peinar el servicio de Reuters y no han encontrado、eh, Ay, esa información en Reuters. Es decir, en las piezas que había de la agencia、eh, sobre el apagón se hablaba solo de amplias oscilaciones en los voltajes eléctricos q u é es lo que ha ocurrido? Lo que no sabemos、sí. es por qué.、Sí. Pero fíjate, Eso es. claro, cuando salió el presidente del gobierno a las seis de la tarde. A no, no decir llevamos, nada, e esper Sí, esperábamos que hubiera dicho algo, o sea, apuntado. No, no descartamos, o sea, si se salimos, Alejandro Tú o yo, a esa hora? Eh, hubiéramos dicho lo mismo. No descartamos ninguna causa, no sabemos lo que ha ocurrido y nos enfrentamos a las críticas. Y mantengan ustedes la calma e infórmense por canales oficiales. El único problema es que los canales oficiales no daban información. Y yo he de decir que he hecho en falta, y he echado en falta toda la tarde, que un、eh, técnico、mmm, responsable de Rebella, de Red Eléctrica Española, hubiera salido. O sea, ese rótulo、eh, que se pone en las televisiones o en la radio cuando presentamos ingeniero, jefe, responsable de suministro. El ministro eléctrico, bueno, una persona que sabe y que tiene todo ese baje, g a ese conocimiento, te da mucha seguridad, te da mucha tranquilidad. Es el que tenía que haber salido. Y de ella no ha sacado a nadie. Y ahora dicen, apuntan a un posible fallo. ¿Qué fallo? ¿Es fallo técnico? ¿Es fallo humano? ¿De qué estamos hablando? Es fallo de que el sistema está mal. Claro, bueno, pues está mal diseñado, habrá responsables para ello. O sea, pero nunca había ocurrido esto, jamás. Y ha sido un apagón. Que ha hecho una afectación muy importante, a, a la, a, primero a la, a la economía, a la vida cotidiana, a los trabajos, al, a, a la tranquilidad de la gente. Oye, esto, en fin, hay que, hay que dar la cara y hay que asumir responsabilidades. Esto no、sí. es.、Eh, da, luego, los hombres, yo lo, sí que habrá habido oscilaciones, no digo que no, pero, pero el, el problema es por, por qué, qué se producen. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de todos modos, se ha producido. Ya veremos, es muy pronto y no somos técnicos ninguno. Y espero, y si no nos lo explican, nos vamos a acabar enterando de un modo u otro, por lo civil o por lo militar. Pero nos da la impresión, cuando ha aparecido Sánchez, de que dijera lo que dijera, yo he pensado.、Mmm, No sé por dónde, pero me la está clavando. Si no dice nada, es porque a lo mejor sabe y no me lo cuenta. Si me lo cuenta, es porque me está contando otra cosa distinta. No,、pues、es muy difícil escucharle bueno, y creerle completamente. Bueno, Eso es muy complicado. Sí, ¿eh? pero yo Hemos creo, llegado a ese punto. Bueno, ¿eh? Sí, Ángel, pero yo quiero, cuando yo, como ciudadano, veo、ya. salir a mi p r e s i d e n t e del gobierno,、ya. más ¿Y? allá de que esté de acuerdo con él en algunas cosas o no, a mí, o sea, es, es un responsable político. Pero, insisto, me falta el que hubiera salido acompañado, o, o en paralelo, o después, o antes. Un responsable técnico, porque、ya. esto es algo que siempre decimos en las empresas: ¿sí? que salga alguien que sepa, alguien que tenga b a t a blanca, que tenga un título tal, alguien、claro. que te pueda dar una explicación. Hay un meme por ahí dando vueltas. De Fernando Simón diciendo el apagón puede afectar a uno o dos municipios. <risa> como mucho. Sí, como mucho. Creo que... Bueno, la última hora、eh, en el Teliario de Televisión Española, no sé, Ángel, si vosotros ahí en la redacción tenéis esa misma información,、eh, han dicho que a las nueve y media estaba prevista una segunda comparecencia del presidente. Lo han anunciado, son, sí, pero no ha salido. Son las veintidós y veinticuatro y, y desde luego que todavía no ha salido, pero ya os digo que al menos en el Teliario de Televisión Española han informado de que a las nueve y media había una segunda comparecencia. Yo,、mmm, sin entrar en el fondo de. Bueno, sí, entrando en el fondo de lo que ha dicho, yo tengo que decir que cinco horas, que es el tiempo que ha tardado entre el apagón y la comparecencia, a mí me parecen muchas horas para comparecer, sobre todo si es para decir que no saben qué ha pasado.、Sí. Es decir, si la intención del gobierno es、eh, dar a entender, acreditar que el Estado está presente y que está trabajando, cinco horas y media me parecen muchas.、Sí. Y ha hecho un, el presidente del gobierno ha hecho un alegato en contra de. los bulos y de combatir los bulos.、Eh, claro, en estos casos, la mejor manera de combatir los bulos es dar información oficial de lo que tengas asegurado en ese momento. Y por lo tanto, sin dudar. O, dando por buenas sus, sus declaraciones, si cinco horas y media no tienes nada seguro que ofrecer, entonces, malo.、Eh, con todo hay alguna cosa que me ha llamado la atención, como cuando ha dicho que estamos en comunicación nada menos que con la OTAN.、Eh, claro, la OTAN es una entidad, sí,、eh, militante, defensiva, militar. Sí, claro, sí, sí. claro、eh, si eso no lo desarrollas, la、eh, idea de transmitir seguridad, Sin desarrollarlo, pues a veces puedes generar el efecto contrario. eso engarzaba con lo de no descartamos ninguna hipótesis. Hombre, es lógico, por otra parte, Alejandro, sí, que, sí, es que la OTAN haya pedido explicaciones. ¿Sabéis algo? ¿Tenéis... Porque, claro, lo del ciberataque ha estado, digamos,、eh, de manera subyacente es que todo el día. Muy sí, era plausible. Claro, claro, era plausible.、Claro, es decir, ¿no? que esto es un ciberataque en algún sitio que nos ha dejado absolutamente inermes. ¿no? Yo creo que el presidente, ahora, cuando salga, c lo a r lo hará después de la segunda reunión de... es, el... la del Consejo Este de Seguridad. Que él está presidiendo, ¿no?、En、segunda reunión, pero ahí convendría que diera algún tipo de información concreta, ¿no? Para eso es el presidente del gobierno, para eso está en ese consejo con ese comité de seguridad con mandos militares de altísimo nivel, y ahí es donde está confluyendo, evidentemente, toda la información.、A、algún sitio tiene que apuntar, no puede decir que no sabemos nada, no descartamos nada y ya nos. Dice, ya nos enteraremos, hombre, claro, sí, pero, pero convendría saber a dónde apuntamos, ¿no? ¿Por ¿Dónde están las causas? En la zona,、eh, noroeste de Madrid, en torno a las seis y media aproximadamente, ya sí se ha recuperado la sí, luz. Sí. Y la señal de internet, no se puede llamar todavía. Eh, yo os estoy hablando desde las Rozas, las Rozas, Boadilla, Majada Honda,、eh, Pozuelo. Esa zona, en su mayoría, han recuperado la luz, pero hace escasamente media hora,、eh, yo he hablado con un amigo que vive en Leganés, sur de Madrid, y me decía que hacía unos minutos habían recuperado también la luz. Por lo tanto, yo, Ángel, no sé si ahí en el centro c e n t r o habéis recuperado sí, la luz, pero en、sí. algunas zonas de la c u d a d No, no, pero no al 100%. No, pero aquí en la COPE hemos funcionado sí, durante sí. todo el día con nuestro sistema bueno, de emergencia, claro, yo, yo pero hay luz no. normal. Mira, me escribe un amigo, Carlos Martínez, y me dice zona de prosperidad Chamartín, suministro recuperado en hogares y todo el alumbrado público. A las 22.15、sí. ha vuelto la luz. Yo, cuando venía, cuando venía andando hacia la radio, que me he venido andando desde casa,、eh, según estaba llegando, empezaban a verse ya los primeros semáforos encendidos. Que es algo que te llaman, y, los, y los comercios. Era la calle Serrano.、Eh, de repente, bueno, es como si d p e n e Comerció Navidad.、Eh, sí, como cuando se, <ríe> se inaugura la iluminación navideña. Una alegría, la gente aplaudía y la gente alborozada y tal. Es verdad. Mucha gente que, que no podía bajar los cierres de los comercios. Porque son、eh, eléctricos. Entonces no podían c e r r a r l o ¿no? Bueno, claro, cada uno ha tenido que pasar su, su propio v i a c r u c e s Y luego muchos comercios han optado por cerrar también en vista de que no podían d e s o l l a r su actividad. ¿no? Mira, Zona Norte de Madrid, Pinar Chamartín, me escribe mi amigo Chisco. Recuperado. Todo recuperado. Bueno,、pues、ha habido un momento al también. Al final es lo que tiene que responder. Corresponsales... Sí, sí tienes. Vamos, es bueno. Sí, no, e s e f e c t i v a m e n t e No, pero ¿Y, también hacer. Y t hace e el... r n e r o s por el mundo. Perdona. Sí, y también、pues、porque la gente. Esto e r encendido, ¿eh? Eso te iba a decir. No, no, y porque no, no, la gente está, no, no. está conectada a la radio. Ha habido también una, una, un comentario de un compañero en la redacción cuando hemos recuperado la luz、eh, que me ha hecho gracia. Dice: Tenemos la sensación como si llevásemos ocho años metidos dentro de un búnker, ¿no? Y en realidad han sido unas horas. Antes hablábamos de la. La Seguridad Ciudadana, me gustaría poner eh, eh, o, o dar contexto a la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos son datos del Ministerio del Interior. Dicen durante la jornada de este lunes están desplegados 15.000 efectivos de seguridad ciudadana de Policía Nacional y 15.000 agentes de la Guardia Civil,、eh, tanto de seguridad ciudadana como de agrupación de tráfico.、Eh, unidades de reserva permanecen en alerta por si fuera necesaria su intervención. Estamos hablando de unos cuerpos policiales. Que tienen en torno a 64.000 efectivos y 74.000 efectivos sí, el sí, otro, sí. aproximadamente. Sí, sí. Y estamos hablando de 15.000、eh, eh, funcionarios movilizados. Es decir, esto creo que pone en contexto el desafío al que nos、mm. estamos enfrentando, porque estamos hablando mucho de la seguridad ciudadana y de los pillajes y de los posibles saqueos. Y generalmente tendemos a pensar en las zonas urbanas. Ojo a las zonas rurales.、Sí. Lo que tienen nuestros oyentes, mi amiga también, María de León, Cartagena. Empieza a llegar la luz, dice. Empieza a llegar la luz, espérate que lo tengo por aquí. María, ¿dónde estás? Empieza a llegar la luz por la zona de Cartagena. En Hortaleza, me dice Susana, solo una parte ha recuperado electricidad. En mi zona todavía no, pero ya tenemos los datos del teléfono. Algo es algo. Zona Villaverde Alto, Bajo, Ciudad de Los Ángeles, San Cristóbal, con luz desde hace una hora y media, me dice Javier. Y oye, pues así, así、bueno. sucesivamente, ¿has visto? Bueno,、sí. da gusto, espera, espera, que no paro. que no paro. Fernando Salaberry,、Hombre. Alameda de Osuna y Barajas, acaba de llegar la luz. Laura, en Pinar de Chamartín, te escuchamos con la radio de pilas, seguimos sin luz. Sí, sí, o sea que en el、sí. propio barrio del Pinar de Chamartín、sí. es que hay, hay casas、claro. o muebles que sí. sí y、sí. casas...、Sí. Laura. Besos en casa a toda la familia, ¿eh? tú ya sabes. Que enciende la radio y sube. oye, y, y, de, Déjame decir una cosa simplemente. Aquellos presidentes y p r e s i d e n t a s autonómicos que han pedido el nivel 3 ¿eh? de, de seguridad, yo creo que han hecho lo correcto. En una situación de crisis y de incertidumbre como e s Es que hemos aprendido mucho. Claro, es decir, bueno, por desgracia. Mi, mi, bueno, sí, pero, pero bueno, es que, que, que la aprendizaje sirva para sí, algo. ¿no? Sí, sí, sí, Habrá sí, comunidades sí. que no lo van a pedir nunca. Me imagino que Cataluña jamás va a pedir eso. Para que sea el gobierno central el que asuma esa responsabilidad y para que pueda incluso desplegar el ejército. n o Pero aquellas unidades, Madrid, Murcia, Andalucía, Extremadura, que han pedido el nivel 3, los ciudadanos, yo creo que tienen que estar agradecidos a ese ejercicio de responsabilidad. Hay momentos en los que la situación es tan complicada, tan incierta, que requiere tener medidas extraordinarias. Las horas que duren y ya está. No os imagináis cómo te encuentras. Tiene un resultado. La ronda de、sí. la, la última. La última. Inmaculada. <risa> Cabello. En La Rioja ha llegado la luz antes a algunos pueblos que a Logroño. Aún así, no hay en todos los barrios. Este teléfono, ahora mismo, tenían、sí. que verlo los del EGM, porque、sí. te juro que. <risa> Príncipe de Vergara, en el lado de los pares, sin luz. z Los impares. Con luz. Con, con claro, luz.、Sí. O sea, Me dice por Dani por Portero. Sí, pues o sea, perfectamente. c、claro, sí, sí. Los a r del EGM, tomamos nota. a m i e m Dadme dos minutos. o vamos tiri? Tiri. allá. Oye, que si buscas un seguro de hogar de verdad con línea directa, no solo te protegen tu hogar, también te protegen ante la ocupación ilegal. Llama ya al 917-700-700 o entra en línea directa.com. punto Te repito, 917-700-700 y en línea directa.com. punto Ahora seguimos con lo nuestro.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 Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas?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 Escuchas la linterna. Con Expósito. Cope. Estar informado. Tiempo de tertulia. Hoy, hasta ahora, monográfica, pero vamos a cambiar de tema. Con Antonio San José, con Alejandro Requeijo y un último apunte con nuestro compañero Juan Baño, que nos cuenta qué se dice desde el Ministerio del Interior, las Fuerzas de Seguridad. Ante el marronazo de este apagón en toda España. Juan. Qué tal, á n g e l Es que además el Ministerio de Interior es en quien recae buena parte de la gestión de muchos de los frentes que abre esta crisis, evidentemente, pendiente de lo que diga el presidente del Gobierno, a ver lo que, lo que anuncia. Porque lo cierto es que en la comunicación que nos hace el Ministerio se insiste: en, a estas horas no es posible aún determinar las causas del apagón. Al que se califica, según Red Eléctrica, dice el Ministerio, como un corte de suministro de una magnitud excepcional, extraordinaria, desconocida en la España moderna, dice la nota de, de Interior. Seguimos, por lo tanto, pendientes de confirmar el origen de esta caída de la red tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncula, donde participan, además de una decena de ministros, el jefe de las Fuerzas Armadas, la directora del CNI. O la directora del Departamento de Seguridad Nacional. Una nueva comunidad, por cierto, Ángel, la de La Rioja, se suma a Madrid, Extremadura, Andalucía y Murcia como aquellas en las que se ha solicitado la declaración de nivel 3 de emergencia nacional. El ministro acaba de firmar esa orden y, por lo tanto, a partir de ahora es m a r l a s k a el director máximo que ordena, coordina las actuaciones necesarias de la crisis en esas comunidades. Gestionará todos los recursos estatales, autonómicos y locales que se empleen. El ministro ha convocado a última hora, por cierto, un comité de coordinación extraordinario en el ministerio, con presencia física y telemática de policía, guardia civil, erchancha, mosus s o policía foral. También de la unidad militar de emergencia, cuya intervención ya ha sido requerida por Aragón, Castilla y León y Valencia. El presidente aseguraba esta mañana, Ángel, que no hay un problema de inseguridad. Lo ha dicho así textualmente: no hay un problema de inseguridad, pero preocupa, lógicamente, la seguridad. Eh, con la caída de la noche en grandes zonas en las que se sigue sin llegar, sigue sin llegar ese fluido eléctrico. Es el miedo a saqueos, a pillajes. Importantes zonas de ciudades como Madrid han recuperado, por suerte, ese fluido y esto hace respirar a esos responsables de seguridad. Era una preocupación muy grande el caso de Madrid si llegaba la noche y esto no se solucionaba, al menos en parte. Hay un despliegue ya real con miles de efectivos en toda España. La previsión de unidades de reserva, por si fuera necesaria su intervención. No hay constancia, nos dice Interior, de incidentes reseñables de orden público a estas horas. Y por lo tanto, pendiente de ver qué nos dice el presidente, a ver si nos resuelve al menos la duda de dónde puede venir el ataque o no ataque o avería o lo que sea de esta crisis morrocotuda que decía c a r a n g e l problema que tiene es que diga lo que diga, te vas a quedar como diciendo. Por dudas me la está clavando. <risa> Pero en fin, es otro debate. Y si no, ya nos entraremos. Gracias, Juan. Siempre un placer. En fin. Lo dicho, tiempo de tertulia con Antonio San José, con Alejandro Requeijo. La vida sigue. Sigue. Brothers. Sí, y sí. Y hasta. Brothers, las, brothers, nunca mejor dicho. Hasta ¿no? las doce y media de la mañana, pues había una noticia que había empezado a、sí. empaparse Alejandro Requeijo. La jueza procesa al hermanito. Lo de hermanito suena como a coña, no, no, es que es como le llamaba literalmente su colega de m o c l o Hola, hermanito. Hola, hermanito.、Sí. Procesa a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. Esto quiere decir traducido, corrígeme, Reque, que el hermano del presidente del gobierno va para adelante, que le abre juicio oral y a partir de ahí, pues ya veremos, ni más ni menos, ¿no? Sí, lo has definido muy bien porque todavía, evidentemente, este auto de procesamiento, de transformación en procedimiento abreviado, que es el palabra técnico, puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial, pero recordemos que... Y no que le en este condena a caso... nada. De momento no. no, y así lo deja claro la claro, magistrada. Claro. que e l l a considera que hay indicios suficientes como para que un tribunal compuesto por tres jueces decidan si es culpable o es inocente.、Eh, digo, este auto tiene la posibilidad de ser recurrido ante la Audiencia Provincial, pero recordemos que, al menos en esta causa, la Audiencia Provincial ha ido avalando todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando la magistrada instructora Beatriz Vietma. Y estas es e de las cuatro grandes causas que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, ya sea personal o político, la q u e En algunos casos se le había hecho, y sin embargo es la primera que ha llegado a juicio.、Eh, probablemente sea porque no se instruye en Madrid, probablemente sea porque el principal protagonista no era un político, era un familiar. No sé cuál era la razón, también porque era muy difícil de explicar en algún punto y porque ha evolucionado mucho respecto al principio. No sé si os acordáis que al principio de esta causa hablábamos de un posible enriquecimiento ilícito, una cuestión de dónde se pagaban los impuestos en función de dónde residía el hermano. Eso ha quedado descartado、eh, a lo largo de la investigación, que sin embargo ha ido más allá de la creación de una plaza a dedo. Se investiga también. La adjudicación se investiga también si con el paso de los años se fue adaptando a las necesidades y a las preferencias personales del hermano de Pedro Sánchez, y es donde entra también el tráfico de influencias, y también si para vaciarle de contenido para que él se pudiese centrar en las cosas que más le interesaban, se fichó a gente de su confianza para que dentro de ese vaciado de sus funciones se encargasen otros. Y hay una frase que me gusta mucho del auto y con esto acabo Ángel.、Eh, la magistrada dice, la prueba indiciaria es fundamental. Ya que son delitos de despacho, lo dice así. Es decir, lo que está explicando la jueza es que lo que estamos indagando aquí son cosas de las que no quedan rastro, que se hablan a puerta cerrada. Y por lo tanto, a pesar de lo importante que ha sido la intervención de los correos electrónicos, la magistrada dice e eso solo es la punta del iceberg.、Mm. Una investigación al final es una concatenación de indicios que un tribunal tendrá que determinar si son susceptibles de ser convertidos en una condena o no. Insisto. Esto no es una condena, efectivamente. No, no lo es, pero、eh, digamos que el tema sigue para adelante.、Eh, bueno, efectivamente, la justicia hace su trabajo y todos aquellos、eh, del ámbito político y del entorno del presidente Sánchez que dijeron una y otra vez que no había caso y que esto realmente era una persecución a una persona por una cuestión simplemente de relación familiar con el jefe del Ejecutivo. Pues solo tenían que medir sus palabras. Sí que parece haber caso. Otra cosa es que el señor、eh, David Sánchez Pérez Castejón se ha declarado culpable o, o inocente. Eso ya lo veremos a ver. e Serán o los jueces que, que los, los que lo determinen. Pero la jueza instructora, que yo creo que está haciendo una labor、eh, bastante seria y rigurosa, como estaba señalando antes Alejandro, pues esto, todas sus d e s chicheras han sido refrendadas por el Tribunal s u p e r i o r de Justicia de Extremadura, bueno, pues hace que. Al menos,、eh, indiciariamente, tengamos、eh, ahí elementos que de suponer que este señor no es tan inocente o no es tan、eh, naif o no es tan、eh, etéreo como parecía, sino que, bueno, pues ahí se había pactado eso: darle un puesto, que no fuera a trabajar,、eh, eso se sabía, hola, hermanito. Hay declaraciones de algunas personas que aspiraban al cargo diciendo que eso estaba dado ya de antemano, etc. Bueno, todo esto en fin, son cuestiones que tendrá que dirimir la justicia. Pero me parece que este, los, sub, los presuntos delitos son prevaricación y tráfico de influencias. Bueno, pues、eh, lo veremos. Y aquí simplemente hay que respetar la acción de la justicia, dejar que actúe y después acatar la sentencia que estime、eh, a bien imponer. Noticia del día que ha salido como a última de la mañana o un poquito antes y hubiera sido sin ningún、sí. lugar a dudas la portada absoluta de todos los medios: El Cónclave. Para elegir al nuevo Papa, empezará el miércoles 7 de mayo en la Capilla Sistina. La primera votación será por la tarde, tras celebrarse una misa. La primera votación. Participarán, ya lo sabíamos, 133 cardenales. Dos han fallado, entre ellos Cañizares, el español. Seis españoles estarán allí. Los cardenales José Cobo, de Madrid, Ángel Fernández Artime, el ex rector de los Salesianos, que estuvo aquí en esta linterna. Don Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Carlos Osoro, ex de Madrid. Y Cristóbal López, el arzobispo de Rabat. Un personaje muy interesante con el que también estuve la semana pasada. Y el franco español, François Xavier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega. Es ¿Qué es de Pamplona? De Pamplona, pero con nacionalidad francesa、eso、también. Es... Por eso, bueno, las dos cosas. El 7 de mayo. 7 de mayo. Bueno, otro día para la historia. Sin duda que sin duda, estamos viviendo acontecimientos históricos permanentemente. Si se cumplen, digamos, Ángel, y eso tú lo sabes bien, las, las digamos,、eh, lo que ha ocurrido、eh, y las actuaciones de anteriores conclaves, pues podríamos pensar que en torno al 10 de mayo, el 9 o el 10 de mayo,、eh, podríamos tener un nuevo Papa, un nuevo.、Eh, Sumo Pontífice. Bueno, eso sería razonable, porque efectivamente、eh, hoy se ha cerrado a, al público la Capilla Sistina, porque empezaban ya a, los preparativos、eh, para colocar las mesas y las sillas donde van a estar esos 133 cardenales que tú señalabas. Ya los turistas que han estado hoy en el Vaticano no han podido ver la Capilla Sistina. Y ese será el lugar en donde se decida el nombre del nuevo Papa. Ese 7 de mayo que empieza el c o n c l a v e por la tarde hay una primera votación. Normalmente no es, esa votación es indicativa, pero bueno, ya 8 y 9, normalmente 9 por la tarde, 10 por la mañana o 10 por la tarde, de mayo, es probable que tengamos ya el nombre. Del nuevo Papa de la Iglesia Católica. ¿Qué día、Por、dices? Tanto, el 10 de mayo. En t o al 10 de mayo, siete... sí, sí, son sí, tres días lo que s i g e c Bueno, digamos que sería un poco el parámetro. 9-10 de mayo si se cumple lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, en las más recientes. Bueno,、eh, veremos a ver, ¿no? Pero en cualquier caso se va a seguir con mucho interés y con, y con máxima expectación este c o n c l a v e r e q u e Yo creo que nos estamos centrando en los últimos días en el debate sobre. Personas concretas, posibles candidatos, posibles papales. Yo creo que eso es muy mediático, pero creo que la historia nos ha demostrado que es algo estéril.、Eh, yo, yo, personalmente solo espero que, que el Espíritu Santo,、eh, ilumine a los cardenales y que tengan la suficiente inteligencia como para, Elegir a alguien que sepa seguir detectando cuáles son los problemas que amenazan el futuro de la Iglesia.、Eh, para mí,、eh, la clave、si、de lo que se va a discutir en el conclave o lo que estarán pensando es si seguir la senda de Francisco o no. Si la siguen con los matices que sean, con las formas que cada uno tiene, claro está, bajo mi punto de vista,、eh, esto irá bien. Si hay involución, Me parece más complicado. Yo creo que la, la iglesia, en realidad todas las organizaciones del mundo occidental, se enfrentan hoy a un dilema que es complicado y es si ser la iglesia de todos, es decir, universal, menos preconciliar, por así decirlo, o solo de unos pocos, y en ese sentido será, será residual. Creo que ese, ese equilibrio es difícil,、eh, pero el diagnóstico está claro por la escasez y la media de edad también,、sí. de vocaciones,、eh, por lo tanto, bueno, creo que ahí va a estar el debate. Sí, lo que me parece que es un ejercicio estéril y bastante inútil es esto de las. Esquinielas de papables, ¿no? Que hacen algunos medios, ...y empiezan a sacar nombres y fotografías y tal. Bueno, pues claro,、eh, acertar ahí es, es muy difícil y además la historia nos demuestra que casi siempre que ha ocurrido eso, pues el fallo ha sido estrepitoso, ¿no? Vamos a v e r vamos a, a tener máxima expectación y desde luego un gran interés periodístico por este cónclave y lo sabremos. Sí, sí desde luego,、eh, eso, si, si empieza el día 7. Con la primera votación, siete por la tarde, nueve por la tarde, diez sería lo normal. Bueno, habrá, habrá que ver poco, si o... también hay por la mañana. ¿eh? Empieza el siete por la sí, tarde, no, pero habrá la, que ver el la, ocho no, y el la, nueve. La primera votación es el siete por la tarde, pero luego habrá por sí, la mañana. Y, y, luego, y luego ya habrá ocho y nueve, mañana y claro, tarde. Claro, claro, claro. Solo sea, habrá dos votaciones, ¿no? Pues ya veremos. O sea que vamos a ver.、Eh, lo apuntado esta mañana, perdón por la autocita, en el tronco en Herrera y casi, casi a modo autocrítica. Nos parece increíble. El nivel de vaticanólogos que han aparecido sí, los... bueno, en la última semana es cojonante. Es... Hablamos lo mismo de Ancelotti sí, que del futuro p a p a Pero eso es inevitable. Cuando hay. Sí, pero oye, no deberíamos. Cuando, oye, cuando el volcán de La Palma, cuánta gente, ¿cuántos vulcanólogos conocimos? Cuando la pandemia, ¿cuántos epidemiólogos? Cuando... Siempre、ya. es así. O sea, sale. Es que, das una patada, bajas las piedras, ahora salen vaticanistas, especialistas en c o n c l a v e s etc. No, salen, -sale? no salimos. Sí, sí,、sí. mejor, bueno, ¿eh? bueno, hay que ser prudentes i e m p r e Claro. Y más c o n Cosas como、claro, e s t a que se, sinceramente se cuenta, nos e s c a p a Claro, porque no, no, ni vamos a estar allí, ni por eso lo que hacemos es simplemente apuntar el interés que tiene este cónclave, las posibilidades que tiene la iglesia para continuar el legado de Francisco, continuar su labor pastoral y,、eh, y desde luego, respetar la decisión que salga de, de la Capilla Sistina. No, no, no, no meternos aquí a divinólogos ni a, ni a nada más, porque es bastante ridículo. Pero eso que tú dices pasa también en otras áreas, ¿no? Sí. Todo o p r q u Es a d e m á fíjate q un e estamos e s a c c u h d d o mucho en los últimos en í asioma un a x que es como el Papa Francisco nombró al 80% de sí, los bueno, cardenales bueno. que van a decidir,、sí. es por lo tanto la prueba inequívoca de que va a haber una línea continuista. Oiga,、eh, que a nadie se le olvide que、eh, a Jorge Bergoglio lo eligieron en un conclave. Eh, formado por cardenales que habían sido elegidos por Boitila y por Ratzinger, que、uh -huh. no son precisamente dos papas a los que se les atribuya、eh, sí, un, un perfil especialmente un progresista, progresista, por así, así de decirlo. Sí, l e z así. Bueno. Lo más probable es que vete tú a saber. Y luego ese refrán que a mí me gusta mucho, ¿no? El que entra <risa> papa sale cardenal. Eso se ha cumplido siempre, Sahel.、Sí, puede ser, ¿Eh? sí. Bueno, lo veremos en, ¿Eh? en poco más de una semana, saldremos de dudas. Un último tema. Me quedan cuatro minutillos. Pero me parece de un ejercicio de cinismo repugnante, típico del personaje. Putin anuncia una tregua de tres días por el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El alto del fuego entrará en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo. Durará, como digo, 72 horas. Hasta entonces, Rusia continúa con los ataques.、Sí. ¿Se puede ser más monstruo? No. Es muy difícil, se, se podría, pero es muy difícil, ¿no?、Eh, y lo anuncio ahora para el 7 de mayo, o sea, se toma su tiempo, ¿eh? También, Bien, semanita. una s e m a n i t a Y eso después de las presiones que está recibiendo por parte de, de Donald Trump, ¿no?、Eh, cualquiera de nosotros tres, Ángel, hubiera dado lo que fuera como periodistas por haber podido escuchar la conversación que tuvieron ya ves. En, en el Vaticano Donald Trump y Volodymyr Zelensky, ¿no? Yo creo que esa fotografía, esa imagen, ese marco, además,、eh, es muy simbólico, ¿no? Pero me da la impresión de que después de lo mal que salió el encuentro de Zelensky con Trump en la Casa Blanca y esa chulería que demostró el vicepresidente j i m i Vance,、eh, aquí se han recompuesto las cosas. Y yo creo que hubo una conversación franca, sincera y que ha servido para que Donald Trump también empiece a pensar, ya lo ha dicho también en sus redes sociales y en el Air Force One, que、eh, seguramente Putin no quiere la paz. Amigo, es que. Seguramente no fue así. Y se ha enterado ahora, sería, ¿no? Ya. Sería, se ha enterado ahora, efectivamente. Bueno, h a tenido、sí. que ir al Vaticano alejando los p a r a í s o Claro.、Eso. Digo que seguramente no fue así, porque evidentemente esto que voy a decir encierra un tono muy,、eh, muy severo contra Donald Trump, y ya sabemos que precisamente eso no es la mejor forma de convencer al presidente de los Estados Unidos. Pero perfectamente Zelensky le podría haber dicho en esa conversación. ¿Quién es el que no quería acabar con la guerra, señor Trump? Sí, sí, sí. ¿Quién es el que no quería ser, acabar con la guerra? Y bueno,、eh, para Rusia, la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que se le llama la Gran Guerra Patria. Y、eh, Rusia siempre ha considerado que la historia les ha tratado mal con respecto a quién ganó esa guerra. Porque Occidente siempre le ha atribuido、eh, un.、Claro, Esto luego v i n u en Estados que, Unidos, es que a l desembarco. Es que vino Stalin y en sus sí, campos sí, sí. hizo lo mismo que el otro.、Mm. Sí, pero、no、lo que dice. Lo que, lo que la historia rusa y lo que el relato ruso siempre ha dicho es: oiga, nosotros fuimos los que más muertos pusimos en la Segunda Guerra Mundial. El desembarco fue muy bonito, pero los que llegamos a Berlín fuimos nosotros.、Sí. Y eso siempre ha formado parte del agravio que ha sentido Rusia hacia Occidente, que también explica muchas de las decisiones que toma Putin en los últimos años. Pues posiblemente. Así es. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿eh? Yo creo que al final, ahora la información que hemos recibido en el día de hoy es que. Antonio, Perdóname. Pedro Sánchez, en directo, a comparece a Moncloa. Las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos、eh, del operador、eh, Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50 del suministro eléctrico nacional.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 Lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que, a las 12 y 33 de esta mañana, quince gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas cinco segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, quince gigavatios equivalen aproximadamente al 60 de la demanda del país en ese momento.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 con claro, caso, necesarias municipios electricidad poco objetivo vuelto todo territorio. todo estamos adoptando aquellos los un mañana en preventivas un que luz que pueda es el medidas asistir tardar la las la haya a ya para a a y Y más en volver,